Si votas al tú a castillo bienvenidos y bienvenidas A nuestra sección Berriozar Cogasteac Hoy con nosotras Tenemos a Iker Maríez Currena Pelotari y joven de Berriozar ¿Qué tal estás Iker? Opa, de honora Bueno, pues aquí he pasado estos días de cuarentena ¿Cómo... estos días, por ejemplo, para para matar el tiempo? ¿Cómo estás llevando el confinamiento? Bueno, pues están siendo días difíciles, ¿no? Eh, antes hablaba con mi hermano que, bueno, lo, lo más duro igual se nos ha hecho la primera semana, ya que tampoco no sabíamos cuánto iba a durar, parecía que iban a hacer 15 días, luego será algo más, no, no sabíamos muy bien por, por dónde iba la cosa. Entonces, pues, días, pues bueno, a las mañanas hacemos un poco de ejercicio, a las tardes usamos también el tiempo para estudiar, para hablar con los amigos y hacer cosas que igual hasta, hasta ahora no habíamos, ¿no? Sí, es lo que dices, ¿no? Igual crearte una rutina en estos días eh, nos ayuda también un poco a, a pasar estos días más más a menos, ¿no? Y que no se nos hagan tan cuesta arriba. Yo creo que esa es Lo que, lo que es planificar el entrenamiento, eh, eh, porque al principio esto es muy fácil te lo mandan hacer, pero bueno, eh, pasar tiempo, eh, luego dedicarle tiempo, planificarlo bien, o, eh, o decidir qué quieres hacer, un bizcocho, o, que, eh, o probar esas cosas nuevas, yo si, por ejemplo, en mi caso... cosas nuevas y, y, y bueno, si tienes actitud de ilusión y, y se te ocurre y bastante imaginación pues yo creo que se puede llevar pensando en de lo que cabe bastante bien a la ¿Y qué es, lo que, qué es lo que más echas en falta en estos días? Bueno, lo que más echas en falta seguramente es salir, poder salir a la calle ¿no? y estar el tiempo que quiera, hacer de, de libre, ir a una terraza con los amigos a tomar algo, esas son las, las pequeñas cosas que igual... y ahora sí tener esa, esa libertad, ¿no? para, para poder salir, para poder hacer un poco lo que lo que queremos, ¿no? Que ahora no lo tenemos y yo creo que también eh, a muchas personas nos está ayudando a pues a lo que dices, ¿no? A valorar esos pequeños detalles, ¿no? esos pequeños momentos que antes sí teníamos y y ahora no. Igual no nos dábamos cuenta. Sí, es hacer muchas cosas con muy pocas cosas, con muy pocas intentar hacer la vida normal, diaria, con, con la mitad de las cosas, con la mitad del de espacio, y es difícil, ¿no? Y ahora, en estos momentos, sí que valoramos lo de salir, a tomar algo, poder hablar cara a cara, eh, ir al monte, pero lo que realmente tenemos que ser conscientes es que hay que valorarlo también cuando acabe esto, ¿no? Porque al final, eh, esto es una... no se está pasando ahora, pero bueno, eh, yo creo que a Martín le va a servir como reflexión como era su antes, como, como está siendo eh, cuando se reducen los recursos y, y bueno, pues si a una persona le ayuda a ser mejor persona, a mejor y más, pues, pues mejor que mejor Eso es y por ejemplo con, con las personas de tu círculo más cercano, pues igual tu cuadrilla o así, sigas manteniendo contacto con ellos y ellas? Sí, ¿no? Eh, yo creo que eso es importante estar en contacto con los amigos está en contacto con la familia con, con la gente que no, normalmente estás en, en contacto no eh, sí que hay mucha gente que igual he eh, hablado con ellos y hablan 70 veces El, el, el hablar con los amigos, el tiempo para para no hablar de solamente de esta pandemia, de pues, hacer las típicas bromas, de, de planear que a hacer cuando acabe. Bueno, bueno para mí yo creo que es una vía de escape muy importante ¿no? de la familia y los amigos. Muy bien, Iker. Y, joey, siendo un pelotari que tienes ahí el deporte como muy incluido en, en tu vida ¿no? lo tienes muy interiorizado eh, ¿cómo llevas el, el no poder entrenar a pelota en estos días? Es un tema bastante delicado este ¿no? porque bueno eh, siempre puedes hacer algo de ejercicio ¿no? Y, y de, pero también depende mucho del deporte que haces, en otro caso la pelota pues, es, es, es imposible darle a la, con la pelota es que podemos la pared o ir al rock -ton. porque bueno, son pelotas muy duras y la casa no es sitio para poder practicar este deporte si sí, además bueno, los vecinos sí. te lo agradecerán un montón si sí, la verdad la verdad <risas> es que sí, pero bueno eh, como he antes es muy importante la imaginación ¿no? entonces habitación de 10 metros cuadrados. Claro, al final, bueno, esto también eh, nos ayuda un poco a, a ejercitar un poco la, la, la memoria, ¿no? Y el coco de cómo puedo hacer esto aquí con lo que tengo. Entonces, bueno, yo creo que también es una manera ahí de, de ejercitar un poco el cerebro que también es muy importante. Bueno, pues el planearlo, el con quién lo vas a hacer, el, bueno, el guiarle a tus amigos, el, bueno, son diferentes cosas que te ayudan a distraerte, a, a sentirte más realizado a sentirte mejor y a llevar mejor estos estos días que son difíciles y para todos, pero, pero bueno, que pasaran y, y que esperemos que dentro de poco estemos haciendo esta entrevista, pero en una cafetería. Eso es, sí, yo, yo también lo espero, la verdad. Y, y yéndonos a, a otro, Témica, tú eres eh, entrenador de, de los chiquis en la escuela de, de pelota de Berriozar, ¿no? ¿Y cómo cómo estás llevando estos días para que tus alumnos no pierdan ese ritmo de, de los entrenamientos en sus casas? Bueno, eh, como te he dicho antes, mantener la actividad física es, ya es un que va de cabeza cuando hablamos de uno mismo imagínate, ¿no? En la ciudad y 70 pelotarias que van desde de los 5 años hasta los 18, entonces bueno, cada uno tiene su necesidad, cada uno crea mejor una cosa, mejor otra, entonces es imposible no atender esa diversidad. Pero bueno, eh, sobre todo nos hemos entrado en los chiquis de 5 a 12 años, eh, hemos preparado diferentes actividades, eh, diferentes bien más, a veces eh, crea momentos de más tensión pero, pero bueno, también yo creo que va a influir positivamente a, a reforzar ese, ese círculo familiar Muy bien Iker pues bueno, pues esto sería todo, para finalizar, no sé si quieres mandar algún salúdico a alguien ¿no? que también en este, en este espacio y en la radio eh damos esa oportunidad, ¿no? si alguien quiere mandar pues alguna dedicatoria, algún saludico a, pues, a seres queridos o a quien quiera, pues bueno, tiene tiene también la, la oportunidad. Sí, pues bueno, quería mandar un saludo y un ánimo a sobre todo a las chiquis de, de Riazar, que es de pelota, que uno que está haciendo un trabajo de la leche y que pronto pasará y pueda estar jugando otra vez. Y, y bueno, y a los amigos que a ver si escuchan esta entrevista y Seguro que sí Se echarán una risa, sí <risa> Pues bueno Iker eh, Muchísimas gracias por tu tiempo Y por estar hoy aquí con Con nosotras desde desde casa Y, y bueno Cuando quieras, cuando te apetezca Pues tienes las puertas De, de nuestra radio abiertas Ah, es que ricas con hora es que ricas con Iker Agur, vaya, agur.